de hoy mi gran amor de las cosas que aprendí los discos disfrutar juntos un disco perdido Viaje de Vida el primer disco de José Luis Meso Ugarte Meso Dos discos casi secretos Viaje de Vida que compartiremos hoy y Avión y una existencia nómade y turbulenta lo convirtieron en el mito de la música de los años 80 el mito perdido diría yo en Londres compartió una casa tomada con Sid Vicious y se hizo amigo de Joaquín Sabina en Brasil grabó Chico Huarque y Milton Nascimento un amor argentino lo trajo a Buenos Aires donde vivió los últimos 8 años de su vida haciendo lo que sabía seducir, sacar chispas componer canciones de culto pelearse con todo el mundo y deshonrarse. Esta es la historia del vasco Meso Bigarrena. Aunque grabó dos discos en nuestro país y fue un personaje conocido y respetado dentro de los circuitos de músicos de los 80 de toda Latinoamérica, Meso Bigarrena pasó inadvertido. Para el gran público. Para escuchar hoy sus canciones hay que limitarse a las versiones que Juan Carlos Baglietto grabó de temas como la rosa fantasma o en este barrio. Sus colegas, amigos y mujeres coinciden que Meso tenía todo para pasar del personaje de culto a cierta popularidad, pero su propio carácter, su elección de vida y una sociedad que acostumbraba a ignorar lo que no entiende condenaron al olvido a un músico que 20 años atrás ya mezclaba en sus discos Bossa Nova con Chacareras y Rock Furioso en este barrio, Messi y Guerrero camiñando por la vía late a viño oh, afiador de Galli sab buenos a febrero soñaban con jugarse en un barco año tras año se iban yendo así creyendo que la vida era un pelero sueño tras sueño vivicamos en un sueño so maricon otros Aquel creen la revolución, mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van buscando hembras para él. Lunes tras lunes se repite y... Miguel el a una roquera Andre se que s'abanya Si sí, yo me quedo sin sí, leír Hay tipos que componen bien, pero no llegan a la gente común. Lo que se llama música para músicos, decía él. En su caso había temas que bien difundidos hubieran podido vender carrada de discos. Tenía ángel y una pegada popular. Esa es la impresión que tuvo Rodolfo García Baterista de Almendra y de Aquelarre Cuando junto a Pedro Conde Uno de los mejores amigos del Vasco Interpretaron algunos de sus temas en el grupo La Barranca Según el músico rosarino Adriana Bonicio Meso era un excelente letrista Con una voz conmovedora y desafinada en el mejor sentido La naturaleza no afina El estado semisalvaje en el que estaba lo hacía original Al escuchar Viaje de Vida, su primer disco Nos daremos cuenta que es fácil pensar lo influyente que podría haber sido Si el cosmopolismo de nuestros gustos musicales no estuviera tan viciado de esnovismo Pero para eso, además de suerte, le habría hecho falta otra sangre Una sangre menos crítica, más careta Y menos excesivamente sincera Cómo no te voy a ver En... No te voy a... «Necí el día del loco y voy a morir el día del loco», decía Meso Vigarrena. El Vasco llegó al mundo un 22 de julio de 1951 en Algorra, a 16 kilómetros de Bilbao, en el País Vasco. Tenía 11 meses y daba sus primeros pasos cuando se cayó, lastimándose la cara con toda una vasija. El saldo de ese primer golpe fue una cicatriz que la atravesó en diagonal del pómulo izquierdo, ingrediente indispensable para su aire dependenciero de matón o de pirata. A los tres años, sus padres viajaron a Venezuela en busca de trabajo. Latinoamérica se metió en sus venas de una manera abrupta y decisiva. Pero Meso sufrió mucho la distancia y la casa cercana al faro de Punta Galea fue un escenario ideal para sus tempranas ensoneaciones viajeras. Su padre, José Luis Ugarte, que aún vive en la calle Anesti, en Algorta, recuerda que al volver ya tenía 13 años y los mapas del libro de geografía universal que le había mandado lleno de anotaciones. Había localizado perfectamente el lugar donde estábamos y sabía de geografía mucho más que yo. El día que cumplió la mayoría de edad, Meso dejó su país para siempre. Después de pasar por Suecia, cayó en Londres, donde trabajó como obrero en la construcción y en pleno auge, Jonky convivió como squatter con su juicio. De esa época es Caballo Rojo, el himno a la heroína en clave de Chacarera que terminó de poner a punto en nuestro país con Eduardo Avena. Aunque si sí me reviente y nunca me levante, ni fuera adelante y mi mejor amante se fuera, caballo rojo mío, vamos que yo te llevo a beber aguas amargas del río. Londres también conoció a Joaquín Sabina, con quien estableó una amistad que terminó, dicen, por un asunto de polleras. Al poco tiempo, cuando Sabina trepó en las ventas, el vasco gritaba entre risas y rabietas, yo le vibro a las mujeres y él me vibra los versos. No son pocos en efecto los rasgos que ambos comparten a la hora de escribir. El rock de siempre. Fins demà! En Londres vivió también episodios oscuros, se quedó sin muelas, estuvo preso. Patricia Somoza, su compañera durante cinco años, evoca el misterio que envolvían en esos hechos. Nunca contó que había ido en Cannes. Yo creo que quería vivir la experiencia. Él decía que se había escapado ...pero estaba en libertad condicional... ...tenía que quedarse en Londres y se fue del país... ...los detalles nunca los contó... ...creo que tenía que ver con el tráfico de algún metal... ...pero era un mitómano... ...siempre estaba proyectando su personaje... ...como quiera que sea... ...de Inglaterra se trajo las sensaciones... ...que lo acompañaron durante el resto de su vida... la angustia y la paranoia de no poder volver. Fauna que hay por ahí. Son gente de muchas razas y hablan con chamulles raros No tienen bienes ni casa tamboc ho vijo la carre policia y de tràmites que ahogan sube talla desde sí y no te ganes así el paz seristas nunca vieron feliz yo en la lista hay quien visita a hacerse porque es un negocio raro no se puede ser un Llegó América Latina escapando y su primera parada fue Venezuela, donde trabajó como periodista en un diario dirigido por Tomás Eloy Martínez. Filtrió en Bolivia con la guerrilla diezmada y de ahí más se dedicó a exaltar solo las luchas propias. Ya no puede haber células de más de uno, repetía. Brasil lo tentó y decidió quedarse. Vivió entre Río de Janeiro y San Pablo Tuvo dos hijas y compartió amistad y zapadas con Chico Huarque y Milton Nacimento Dicen que a la vuelta del exilio, antes de salir por primera vez en escena en Brasil Chico Huarque, completamente borracho, sufrió un ataque de pánico del que solo pudo rescatarlo el vasco Haciéndole tomar una jarra de café Chico lo quería mucho, cuenta Pedro Conde Pero Luis me decía que se había alejado de ese ambiente porque todos comían siempre en lugares caros y él, que llegó a vivir bajo un puente, nunca podía pagarlo. En rigor, el nombre de Meso aparece como músico invitado en el disco de Chico Huarque en español en 1982. Dejó Brasil por Patricia Somoza, la porteña que conoció en una playa carioca, que se lo trajo a Buenos Aires, donde se instaló definitivamente en el verano de 1985. Un fantasma de rosa recorre el mundo, una rosa fantasma clavando espinas, escondida en esquinas y en almohadones. ...que el miedo entre piernas y en algodones... ...que es el rastro borrado de un puñal dudo... es la risa cobarde que alegra y hienas... ...puritanas y frígidas sin corazones fielan los bajos y los cojones. aborrio perro de bata blanca que odias todo y no quieres que nadie disto a su modo sin que sea un rito amor furio eres acero Bona nit. Bona rosa fantasma e degingo souca torieva sina nauca arineta finha Toclar un viento del norte Una tormenta de neutrón Se ha preparado la gran hoguera De la amenaza que quiere dar que el cowboy viejo ya pica escuelas En su caballo de metal Con las entrañas llenas de bilis Enloquecido quiere atacar Viento del norte, viento del norte, soplo asesino, detente ahí. Gente caliente no quiere el frío, que de tus planes quiere salir. Viento asesino, corrige el rumbo de tus estrellas por reventar. Que el universo no es solo tuyo, ni mi planeta es tuyo. quiere aventar en todo invierno de nieve sucia aunque mamanto no quiero estar que mi país es la primavera mi futuro la libertad miento si no queda a entrar, quédate al lado en tus proyectos y no nos vengas a molestar, que nuestros tiempos ya están cambiados y otros muchos van a mudar, no haces falta con tus ayudas, nosotros solos nos vamos a andar. lado estaba don puertas con su en su madriga que misiles también Aquí vivió los últimos ocho años de su vida mientras pegaba saltos esporádicos a Montevideo, tentado por la amistad con los fatoruzos. La melancolía y el noviazgo con la muerte que según él definía a lo porteño, fueron su desafío. Se burlaba de todo. Pedro Conte recuerda que una vez llegaron a un local donde les habían ofrecido tocar por intermedio de la Negra Poli, manager de los redondos, las condiciones eran bastante truchas y nadie ponía un peso así que fuimos a ver a la negra Poli y el vasco le dijo, oye cuando tires un hueso, tíralo con carne pero al rato estaba tocándole la guitarra y seduciendo a la delante de Sky que miraba sin entender al vasco siempre le gustaron las mujeres de sus amigos Meso Hablaba ocho idiomas Contaba las cosas en el idioma en el que había sucedido Con un acento perfecto Y siempre terminaba demostrándote Que sabía el doble que vos Era un tipo que llamaba la atención Si te lo cruzaba Quería saber quién era En los estudios Panda Se cruzó con Luca Prodan Y hablaron de Escocia Luca había pasado por allí una temporada Como pupilo en un colegio Y el Vasco había trabajado en las plataformas petroleras escocesas. ¿Te imaginás lo que dirían en Escocia si se enteraban que soy estrella de pop en el culo del mundo? Le decía Luca entre carcajadas. Pero todavía recuerda el día que leyeron acerca de la muerte de Prodán en un titular del diario. Este país come muertos. Yo no voy a terminar como Miguel Abuelo como Luca, dijo Meso. Se enojaba mucho, pero al final le terminó más embarrado que todos, concluyó Conte. 真的老 Que seas una fiera, para que tu pueblo no muera en los caminos del exilio sin final. Ha sido decretada, se prohíbe el rencor ¿Quién queda vivo que derece al Redentor? Se han sepultado años de luto, de abuso y de horror Hay que vivir en armonía con el traidor Y en la radio se escucha una música en inglés Nadie entiende, but it sounds so para que digas, oh yes, hay que olvidar la mala leche, pues la cosa es como es, no te preocupes si el mundo está al revés. La cosa es ir sobreviviendo, no te importe el estrés, aunque andes como un juguete japonés. Verás que Dios castiga castigaría al que aquí tenga el perdón. Ocúpate de tus asuntos, I just be happy, plis camón. La paz ha sido decretada, se prohíbe de vivo que le rese al Redentor. Se han sepultado años de luto, de abuso y de horror. Hay que vivir en armonía con el traidor. Y en la radios escucha una música en inglés que nadie entiende. But it sounds so nice para que digas oh yes. Yeah. Dia moris, Bahmatia da saudade. Longarii o de sonho, se fagaia um teu sóio, de monhe que espera nos cais do vento. Lamento da cor, do café lágrima escoita na mão faz no fungo da uma ah mã da paixão que chão dançando em esperando a hora de existir nunca Para su lugar de Opsider, bigarrena hizo uso de su encanto y consiguió el apoyo de Emmy y Odeon para grabar su primer disco y el de Sony Music para el segundo. Es extraño que la historia de un tipo empieza a derrumparse justo en el momento que él parecía estar empezando a funcionar. Durante la campaña de prensa de Viaje de Vida, lo invitaron a varios programas de radio y TV y más de una vez terminó a las puteadas escucharlo o verlo era el sufrimiento pero ese era su estilo dice Patricia Somoza Beso fue agonizando su hermetismo su mal humor y una gran resistencia a generar la estructura necesaria para sostener el disco que acaba de salir dedicado a los militantes vascos Joaquín y Espe y a las abuelas y madres de Plaza de Mayo entre otros Viaje de Vida jamás se presentó en vivo Para él lo artístico era el medio, no le interesaba que sus temas se escucharan por la radio o en un boliche, ni que lo reconocieran por la calle, maquillarse antes de un show era tranzar. Su idea era dar el golpe, no soportaba la idea de pelear radio a poco, tocar, presentarse, dar entrevistas, no sabía lidiar con la realidad. Ese fue su mayor obstáculo, creía que se iba a comer el mundo y vino el mundo y se lo merendó. Recuerdas cuando cantabas Guajira Guantanamera y que a veces durabas ir a morir por cualquiera Ahora tus hijos se burlan de tu pinta de bandido pues ya te ve más perdido que búlgaro en una rumba serás de los mitos oh, yeah. Después fuiste de policía yeah. Consumes todos los mitos Te crees que eres ti Pero eres un funcionario Que siempre fue un esnovista Posaste siempre de artista Y no eres más que un notario Y tu tierra quisiste mucho al dinero te fuiste para Inglaterra y fuiste un camarero cuando pasaron los años y te apretaron las tripas volviste echando chispas para engrosar tu rebaño desde el edificio que está esperando Viejo para ser rockero y joven para morir. Prefiere ser un tramsero a poder sobrevivir. Te veo en todos los lados. sua Según Pedro Conde, el vasco se murió de la misma melancolía que quería combatir. Para los que nacimos acá, la depresión es como la gripe. La pasamos y ya. Pero él no estaba impunizado. Meso dejó la casa de los Yeles el miércoles 21 de enero y su cuerpo apareció colgado en los bosques de Palermo en la madrugada del 22. Avión terminó editado por la Sony unos meses después del suicidio. La tapa del disco estaba a cargo de una agencia publicitaria, pero la compañía no no aceptó pagar la producción de la foto original, que era un arigón con flequillo y lentes representando por los genitales del mismo meso, y solucionó el problema de manera macabra y expeditiva, poniendo un árbol en la tapa. José Luis Meso Ugarte Meso Vigarrena Viaje de Vida Bailen por la mañana jugando a la orilla del mar soñando con viajes con el infinito con el más allá oh. Viva elgade mi brazo en fin al A veces me parece igual. En mi banco marado en costa lejana limpio los cañones y a medio oxidar. Con la realidad Hoy voy a ver Si mi cuerpo resiste Los embates de De la soledad Y el amor Es juego de plebellos Que buscamos arrientes Como te serán una mano de firme apretar. A todos los piratas que con cicatrices construyen la aurora del día que el mundo nos El buruà que beteta, jo cants betia una errera. I sangoras, nais físic, nais ilde, aixea nargi va, beipi paso contigo vi es mehor que soñar yo sé que el amor es una cosa hermosa y sé también que cualquier canto es menor que la vida de cualquier persona por eso Para nosotros que somos jóvenes Para abrazar a tu hermano Y besar una muchacha en la calle Para eso se hicieron tu brazo, tu labio y tu voz Si me preguntan qué pasa con mi pasión te digo que estoy encantada por una nueva invención Me quedo acá en esta ciudad en donde está mi ilusión Pues veo en el viento el olor de la nueva estación Yo sé de todo en la herida viva de mi corazón Fins demà!